Gracias por estar ahí desde ahora y ya hasta las cuatro y media. Saludos de Bruno Carriñosa en nombre de todo equipo que hace posible este programa. La Rosa dos Vientos en Onda Cero. Tenemos una etiqueta Almohadilla Rosa Ventos. En la vida hay gente que viene para pasar por el mundo y gente que viene a construirlo. Todos tenemos y debemos ser de los segundos. Aunque los cimientos que utilicemos sean de barro, aunque los pies sean frágiles, aunque las preguntas hay que se hagan tengan respuesta en la nada, preguntar, preguntarnos e invitar a cuestionarnos en las cosas. Ese es el destino, nuestro destino, mover el piso. Algunos han venido a provocar terremotos en las creencias y las ideas. Vamos a intentar ser bellos. Si miro los libros que tenemos Encuentro a un personaje Que hizo esas preguntas Que se las hizo todas Que nos hizo descubrir a todos Que la historia seguramente no era del todo cierta Que el pasado igual no estaba bien escrito Que igual las respuestas que daban Estaban llenas de errores Pero para fallar hay que hacerse preguntas Uno no se cae si no se tira Y él se tiró <risa> Estamos en un nuevo tiempo, con lo cual estamos en un nuevo horario, pero hay modificaciones estos días, estas semanas. Estamos los sábados entre la una y las 4 de la madrugada y los domingos hoy entre la una y media y las cuatro y media de la madrugada. la persona en la que pensábamos cuando hablábamos en la presentación del programa de esta noche es Eric von Daniken Erich von Daniken, el autor de libros como Recuerdos del Futuro o El Oro de los Dioses que va a estar con nosotros la semana que viene Eric von Daniken, La Rosa de los Vientos en el hombre más importante en la historia del mundo del misterio para que nos hagamos una idea en el siglo XX vendió entre 50 y 100 millones de libros. O sea, tres veces más, tres veces más que Dan Brown. La diferencia entre su tiempo y el tiempo actual es que los impactos se parecen mayores, aunque se pise igual de fuerte que antes. Y Tertulia Zona esta noche. Tertulia, como siempre, con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carabellal y con Miguel Pedrero. Y en unos instantes una periodista nos va a hablar de algunos de los misterios relacionados con la mente, con el cerebro, con la relativamente poca importancia que tiene el estudio del cociente intelectual. Es la inteligencia es mucho más que eso Y nos va a contar algunos casos curiosos Por ejemplo, ese caso llamativo De un hombre al que le cayó un rayo Y después de eso, sin haber estudiado música Nunca, nunca se convirtió en un genio de la música Bueno, pues este tipo de casos se producen Y más de lo que pensamos Atención que en la tertulia zona cero os vamos a contar los últimos descubrimientos, hallazgos y casos relacionados con los mayas. También os vamos a explicar cuál fue hace tan solo unos días el último caso OVNI protagonizado por un piloto. Y vamos a escuchar parte de la caja negra que se grabó. Y vamos a hablar también de una anciana de hace varios miles de años. Han encontrado sus restos, han encontrado cosas muy curiosas. Y os vamos a hablar también de el tesoro del dorado alemán. Y también con Laura Facolara en Los Ecos en del Pasado vamos a hablar de algunos casos repletos en de incógnitas que ha ocurrido en lugares fundamentalmente del Reino Unido. También ella va a estar en Mujeres como Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos va a presentar a una de las medios más importantes en del siglo XX. También vamos a tener, por supuesto, con de Sevillano, Fronteras del Futuro. <risa> Anatania et nia este muco areta o Lo dicho con Silvia Casasola en la codirección Con Javier Sevillano en producción y redacción Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica Saludos en nombre de todos ellos de Bruno Cardiñosa. La 1 y 38 minutos, hora de comenzar de los vientos con Bruno Cardenosa. Y escuchas esta voz, esa es la voz de la actriz Jennifer Aniston. En el momento en que la escuchamos, eh, ponemos una imagen, se activa una neurona, se enciende la misma, la misma neurona en eh, todos, en ti que nos escuchas y en nosotros. Y eso que tenemos es eh, cien millones o cien mil millones de neuronas, eh, pero entre todas ellas se enciende una, siempre la misma.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 Vientos. Un placer, gracias. muchas gracias Hasta luego En Onda Cero La Rosa de los Vientos La zona cero. Comes, comes calling, like oh, Tertulia, zona cero. Tertulia con Pedrero, Miguel Pedrero. Muy buenos, ¿qué, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Manuel Carballal, ¿qué tal? Boas Noites, ¿qué tal? Boas Noites, eh, con lo cual estás en Galicia o no?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 Había 0,20 millones. Aproximadamente. Los sí. Bueno, ahora lo dejamos de ver. A los 0,20. Los no, tengo nada recordado ¿no? en Bueno, bueno, a 4 en la de la de vamos Dice el, Autórico, no, tí, no, tí, no, tí. el sí. piloto que tenemos un faro delante, aproximadamente X millas por delante de nosotros. Si sí hay una detección de eso en Rabar, esto es un caso clásico, Manuel. Eh, clásico es, ha ocurrido en algunas ocasiones, eh, pero es importantísimo. Repetimos e insistimos, el pasado martes ocurrió.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 Nunca habíamos pensado que tenía algo que ver con la viviente del escorial, pero nos haces hecho eso tú no, tú dudar, ¿eh? un tú, poco. Tú no le no. pises los callos y él no verá a la Virgen, Juanjo. No, es que fíjate que nosotros entrevistamos a, al doctor Alonso Fernández,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 En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, eh, continuamos unos minutos eh, más en Tertulia. También tenemos esta noche, a continuación, ecos en el pasado, mujeres eh, con historias, fronteras en el futuro. Pero antes, unos minutos más, eh, todavía comentando noticias e informaciones en esta tertulia.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 del ministerio de defensa británico me lo tendría que pensar que poco, poco romántico que pensar, eh, por favor eh, es que te ha quedado que mal, qué mal te ha quedado fatal eh. no, bueno Charlize, Charlize, no le llames o sea que no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 Bueno, he hecho cosas peores en ese sentido o sea. no, no, no. Miguel, cuéntanos la noticia antes de que le, le, le, digas algo que, que todo el mundo va a decir, pero este, este es por lo menos gallego Como sí, no, se me de ¿no? decir porque lo soy yo también ¿eh? Vale, vale, vale, bueno pues retomamos Venga, cuéntanos en, en, ¿Qué es este informe? ¿Qué es este informe?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 Y ah, claro, pues... te quedas con la intranquilidad En no saber realmente qué es lo que has oído O lo que has visto Pues le preguntaremos, eh, lo acabamos de despedir Pero por supuesto que nos lo cuente Que nos lo cuente aquí eh ¿Qué fue lo que vio la mujer de Giuseppe? En Creo esas que es que cámaras oyó, o sea, que Me tiene parece que, caso, que, me, que ¿no? me comentó que había oído algo O sea, que mm -hmm. algo había percibido como como si hubiera alguien Hablando en la habitación de su niño Alguna cosa extraña, pero bueno, que te lo cuente Lo contará, seguro que lo contará Aquí en el programa, bueno, vamos a contarle eh, Como hemos contado contigo durante toda esta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 Y ella es Helen Duncan, es la protagonista en Mujeres con Historia, Consigue casa sola. Mujeres con Historia. En 1943, una madre desesperada consultaba con una afamada medium intentando averiguar qué le había ocurrido a su hijo ese hijo era un marinero embarcado en el Barhan, uno de los barcos de la armada británica a las órdenes de su majestad la reina de Inglaterra el asunto era muy preocupante porque todo ocurría cuando los alemanes estaban ganando a los aliados durante la segunda guerra mundial la Medium se concentró y recibió un mensaje muy claro de uno de sus guías que se materializaba en forma de ectoplasma ¿Cuál era el contenido del mensaje si en cuanto llegó a oídos del MI5 los servicios de inteligencia británicos Helen Duncan fue detenida, acusada de brujería? ¿Por qué los James Bond del momento provocaron que se aplicara una ley de 1735 que todavía estaba vigente y que motivó que el mismísimo Winston Churchill interviniera? Todo esto es lo que vamos a intentar averiguar hoy con la colaboración de nuestra querida compañera Laura Falcolara, que acaba de publicar, como hemos escuchado, en la esfera de los libros su última novela, La Maldición de la Lanza Sagrada, donde cuenta la historia de Helen Duncan, entre otros misterios relacionados con los nazis y el esoterismo durante la Segunda Guerra Mundial. Buenas noches, Laura. Buenas noches Silvia En Dandy, Escocia, la ciudad natal de Helen La niña comenzó a ser conocida entre sus compañeras como una niña especial Helen veía cosas Helen oía cosas que sus amigos no veían ni oían La situación comenzó a ser peligrosa porque los compañeros comenzaron a tenerla auténtico pavor. Tenía media clase atemorizada porque iba por ahí pues diciéndole que a uno le pasaría una cosa otra otra y de hecho había llevado más una vez la atención a sus padres de que la niña era rarita el caso es que la madre le leccionó de que nunca debía decir esas cosas que ya veía a, a gente ajena a la familia porque le traería problemas Helen fue creciendo ocultando lo que para ella era algo normal pero que asustaba tanto a los demás no volvió a comunicar ningún mensaje a sus compañeros intentando ignorar lo que sentía y oía hasta que conoció a Henry Duncan evanista de profesión y veterano de la primera guerra mundial a Henry, el mundo del ocultismo, le fascinaba de hecho cuentan que él mismo tuvo un sueño premonitorio Donde vio la imagen de la mujer que sería su compañera de por vida Esa mujer resultó ser... De ella era Helen Duncan, es decir, su marido eh, te tuvo, pues como dices, una visión años atrás Donde eh, vio a esta mujer y sabía que era la mujer de la que se iba a enamorar Y cuando la conoció, pues su respuesta fue esa, eres tú, por fin te he encontrado, ¿no? Eh, bueno, todo en, toda la vida de esta mujer tiene un punto extraño, un punto descolocante, un punto de sincronicidades incluso La pareja se casó en 1916 y a partir de ese momento, Helen dejó de ocultar su gran secreto. En realidad su marido le animó a que fomentara ese don. Ella era una mujer especial, una privilegiada que podría conectar con el más allá. Y había muchas personas que deseaban entrar en contacto con sus seres queridos ya fallecidos. Tengamos en cuenta que a finales del siglo XIX el movimiento espiritista llamó mucho la atención a intelectuales y nobles de la época. El conocido como Alain Carde popularizó el movimiento espiritista con su obra El Libro de los Espíritus, donde las mesas parlantes y la conexión con el mundo de los muertos fascinó a miles de lectores que dieron mucho crédito a lo que estaban leyendo. Después, el conflicto de la Gran Guerra... ...con muchas personas destrozadas anímicamente... ...por la pérdida de varios miembros de su familia... ...alimentó la demanda de mediums ...para hablar con el más allá. En ese contexto, las artes ocultas... ...los mediums e incluso ilusionistas... ...cobraron gran relevancia. Muchos añoraban... ...deseaban volver a hablar con los muertos... ...y si te daban la oportunidad... ¿Por qué no probar? Después llegaría a la Segunda Guerra Mundial y de nuevo grandes matanzas, numerosas personas solas y desesperadas que buscaban una respuesta, que buscaban un consuelo. Por eso Henry, el señor Duncan, creía que la misión en el mundo de Helen era facilitar esa conexión entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. ¿Quién mejor que ella para ayudar a las familias a pasar el duelo de la mejor manera posible poco a poco Helen fue ampliando su clientela su marido tenía problemas de salud algún que otro infarto de corazón le causó la baja laboral y ella tenía que mantener a los seis hijos que tuvo la pareja Harry se convirtió en su representante y sabía que para consolidar el crédito de su esposa debían desplazarse a diferentes ciudades donde realizar sus sesiones el boca a boca comenzó a funcionar y su fama fue creciendo además la puesta en escena de aquellas sesiones era bastante llamativa porque Helen no se limitaba a entrar en trance y comunicar a través de sus guías los mensajes a sus clientes sino que aquellos guías se materializaban en forma de ectoplasma un ectoplasma que supuestamente salía de su boca ¿Cuál es su nariz? El, el ectoplasma yo creo que es una de las cosas que está más demostrado que realmente no era algo serio con lo cual hay que pensar que realmente era toda una especie de escenificación de, de aquello de hecho nunca más en la historia se ha vuelto a ver el tema del ectoplasma porque yo creo que fue fruto de una época igual que las mesas parlantes y, y las médiums actuales la médium que realmente es médium eh, pues no utiliza esa especie de trucos de feria ¿no? mm. y en aquella época pues esto era muy habitual como bien dice Laura los ectoplasmas fueron como una tendencia una moda los clientes que deseaban contactar con los muertos al ver el ectoplasma creían que el medium era más creíble por eso Helen no tuvo reparo en formar parte de aquel teatrillo y pasó de ser clarividente a medium en 1926 comenzó sus sesiones como medium materializaba ectoplasmas de sus principales guías Albert y Peggy una especie de sustancia similar a una gasa que salía de su boca. Eso amplió su clientela, pero también llamó la atención de personas que deseaban descubrir si todo lo que hacía y decía era real o era un fraude. En 1928, el fotógrafo Harvey Metcalf asistió a una serie de sesiones ...tomando varias fotografías con flash... ...de la señora Duncan y sus supuestos espíritus... ...aquellas fotografías desvelaban... ...lo que parecía un fraude... ...el ectoplasma se semejaba más a una marioneta de mala calidad... ...en vez de a un espíritu materializado... ...el mismísimo Harry Price... ...se interesó por la creciente fama de Helen Duncan... ...y pidió permiso para investigar sus sesiones... Después de tomar varias muestras del supuesto ectoplasma y analizarlas en el laboratorio de investigación psíquica en 1931, llegó a la conclusión que aquella sustancia era en realidad... En el caso de Heren se llegó a hacer una prueba física de que contenía esa materia que expulsaba por la boca, esa materia blanquecina, y un porcentaje muy grande era como el queso licuado. Además de que su licuado, otras muestras estaban hechas de papel mezclado con clara de huevo y otras de papel de baño pegado. Uno de los trucos de Helen era tragar y regurgitar parte de su ectoplasma. Así lograba que los clientes se quedaran ojipláticos observando lo que salía de su boca, dando la sesión más espectacularidad tuvo un par de juicios acusando a Helen de fraude pero no pudo demostrar después de varios testimonios de sus clientes que todo fuera un fraude pero vayamos al momento álgido de esta historia al año 1943 Cuando la madre de un marinero de la Armada de Su Majestad, la Reina de Inglaterra, ha desaparecido y se reúne con la medium Helen Duncan para que le diga qué es lo que ha ocurrido a su hijo, Helen entra en trance y a través de su guía Albert, pues le comunica este mensaje. Ya le dice que no cuente con que su hijo vuelva a casa porque el Barham, que era el barco de Su Majestad, había sido hundido por las tropas alemanas. Claro, ¿qué ocurre? Imagínate a esa madre. Esa madre al día siguiente o a las mismas horas se va directa a pedir explicaciones a los superiores y al gobierno de dónde está su hijo y dónde está el cuerpo de su hijo y por qué no le han dicho que el barco ha sido hundido. La consecuencia es evidente. O sea, yo me pongo la piel de los servicios secretos ingleses y la probabilidad probable reacción es decir una de dos. O esta señora es una espía o esta señora es una medium brillante en cualquier caso no la puedo tener suelta en la calle porque estoy en un momento bélico delicadísimo donde además estaban empezando a trabajar en el posible desembarco de Normandía y claro, tener a esa señora sea por A o sea por B en la calle con esas revelaciones pues se hace peligrar muchas cosas en dicha tesitura se ve envuelta Helen Duncan no se sabe si realmente su guía fue quien le comunicó lo que había sucedido o en cambio, alguien algún rumor llegó a oídos de Helen comunicándole que el Barhan había sido hundido en cualquier caso no fue hasta tres meses después que el gobierno británico comunicó de forma oficial el trágico destino de la embarcación y toda su tripulación estamos en los últimos años de la segunda guerra mundial cuando conocer cualquier pista cualquier mensaje que inclinara la balanza a favor de los nazis o de los aliados era crucial era esencial por eso es creíble que el servicio de inteligencia británico el MI5 no quisiera dejar ni un cabo suelto y Helen Duncan que era una de las medium más famosas del momento había desvelado un gran secreto <risa> si realmente Helen tenía poderes y el plan secreto del desembarco de Normandía cuidadosamente guardado fuera desvelado y si entre sus clientes de altos cargos alguien se iba de la lengua y le contaba a la medium los planes y si Helen era una espía al servicio de los nazis El peligro era demasiado grande y no podían permitir que llegara ningún rumor a los alemanes que pusiera en peligro todo el plan. Estaban demasiadas vidas en juego. La geopolítica se jugaba demasiado. Helen fue detenida y acusada por brujería aplicando la antigua ley de 1735. La acusaron primero de brujería y segundo también de fraude. Eh, evidentemente El que puso grito en el cielo fue Churchill Porque aunque Churchill sí que es cierto Que había creado su propio gabinete De investigación parapsicológica Un poco como réplica a Hitler Y tenía su propio astrólogo Que a poco tiempo despidió Porque tampoco te creas que lo tenía muy claro el tema Pero aún y así eh, pues Entró en, eh, en furia Porque dijo ¿Cómo es posible que a estas alturas de la película Metan a nadie en la cárcel Por la antigua ley de brujería de 1735? ¿no? Y de hecho él llega a escribir una carta ...al juzgado, reclamando los costes de esa barbaridad... ...porque además como Helen tenía clientes por, todo, por toda Inglaterra... ...pues hicieron venir gente de todas partes del país... ...con los subsiguientes gastos de estancia, etcétera... ...y de traslados, eh, pero no les sirvió de nada... ...porque el servicio secreto se negaba a soltar a Helen... ...el servicio secreto tenía una prioridad... ...que era que nada más se filtrara antes del desembarco de Normandía". En efecto, el primer ministro inglés, Winston Churchill, intentó mediar para que aquella pantomima terminara. Pero Helen tuvo que estar encarcelada durante más de nueve meses, hasta que finalmente el desembarco de Normandía tuvo lugar. En ese tiempo, las normas para ella en el calabozo, pues, fueron bastante tolerantes. Llegó hasta tal punto la estupidez que nunca la llegaron a cerrar la puerta de su cárcel. Es decir, los propios carceleros, los propios, los, el resto de prisioneros, pasaban por su, por su celda, que estuvo abierta 24 horas, para que les hiciera predicciones y cosas por el estilo. Hasta el propio Charcer estuvo en varias ocasiones pues, de, de cháchara con ella ahí en la cárcel, como si fuera una amiga de toda la vida. O sea, que tampoco se tomaron muy en serio los de la cárcel ese juicio ni, ni ese veredicto, aunque sabían que la tenían que tener ahí. Estuvo ahí casi un año. Por fin, Helen pudo salir de la cárcel, pero con una condición. Ella se comprometía a no volver a practicar la brujería, pero claro, esto era muy difícil porque su familia, como te he dicho antes, de seis niños nada menos, vivían únicamente de ella y de sus ingresos. Así que evidentemente continuó haciendo sesiones y actos de forma clandestina. Helen volvió a tener su clientela, la mayoría de un alto nivel económico que deseaba saber las predicciones de la última bruja de Inglaterra. En una de aquellas sesiones clandestinas Helen sufrió una redada policial por sorpresa La interrupción le provocó que la sustancia del ectoplasma Que estaba saliendo entrara de forma desordenada y fortuita Y aquello fue fatal para Helen Quien ya arrastraba problemas respiratorios y cardíacos Además de sobrepeso Dicen que en ese momento ella traga esa sustancia Que quema todo lo que es su esófago Y que, y que acaba provocándole a cabo de unos días la muerte ...nada pudieron hacer... ...tras su ingreso urgente... ...en el hospital... ...durante cinco semanas... ...su delicada salud... ...era ya muy precaria... ...y su corazón... ...no aguantó... ...entonces... ...realmente Helen Duncan... ...fue un fraude... ...o había algo de verdad... ...en sus mensajes... ...y conexiones con los muertos... ...la medium ...Geru March... ...opina que Helen... ...no era un fraude... ...pero debido a que... ...es imposible... ...que una medium ...pueda estar conectada... ...constantemente recurría en muchas ocasiones al engaño cuando la conexión fallaba y no podía dejar al cliente sin atender ese era el ardid que utilizaba para mantener el negocio en alza Laura, tú que sabes mucho por ser también sensitiva ¿Qué opinas de esto? Posiblemente tuviera una parte de mediunidad, porque si no tampoco la historia que ella arrastra desde niña no sería coherente ¿no? con eso. Lo que pasa que es lo que te digo, que estar 24 horas enchufado es muy complicado y al final cualquier medium que intenta vivir de ello y que además no se da descanso, así que estar pues, trabajando cada día de lo mismo, es fácil que entre en esa dinámica de, de a veces inventarse cosas porque no, no puede estar conectada 24 horas ni, ni funciona así esto. Pero yo me imagino que una parte de verdad sí que habría, si no tampoco hubiera sido tan buena ni tan reconocida por toda la sociedad inglesa, porque en aquellos momentos pensemos que era una de las mediums más eh, más querida de, de la sociedad y de la, de las más visitadas y aclamadas. Bueno, esta es una pequeña historia, ¿eh? pequeñita, de la cantidad de cosas que cuenta Laura Falcolara en su libro La maldición de la lanza sagrada en la esfera de los libros. Así que, ya sabéis, queridos oyentes, si queréis ampliar la información, nos no queda más remedio que estar eh, leyendo este estupendo libro, y si no lo leéis, pues también la podéis seguir con nuestro querido también Lorenzo Fernández, El Colegio Invisible, en Onda Cero, y por supuesto, en La Rosa de los Vientos, con sus ecos del pasado. Oye, Laura, muchísimas gracias, ¿eh? nos hemos enterado de todo, de todo, de todas las cosas de Helen. Gracias a vosotros, Silvia, como siempre, y un placer estar, vamos, siempre con, con La Rosa de los Vientos. Mujeres como historia sobre la figura de esta medium, importantísima en la historia de la Alemania antes de la Guerra Mundial y durante la Guerra Mundial. Vamos a contar más cosas porque vamos a estar con vosotros en La Rosa dos Vientos hasta las cuatro y media de la madrugada. Os recordamos en nuestro correo electrónico rosa.vientos.com Onda cero.es es rosa punto vientos arroba onda 0.es y también os recordamos en nuestra etiqueta almohadilla rosaventos. Almohadilla rosaventos eh, en funcionamiento siempre 24 horas al día y también por supuesto durante el programa durante eh, la emisión eh, de este programa que los domingos está siendo estas semanas entre la una y media y las cuatro y media de la madrugada. Nos queda todavía un tramo más, media hora más, de programa Javier Sevillano en Fronteras del Futuro, dentro de unos instantes, y también vamos a hablar de robots, en este tramo que viene después de las noticias, después de la información en Onda Cero. Recordamos la página web, el programa entero, el programa también por cada una de las sesiones, cada una de las entrevistas, Onda 0es Onda 0 .es, la sesión dedicada a la rosa de los vientos. Lo dicho, vamos con las noticias y con la actualidad y después continuamos.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 Internet en el futuro, en las fronteras del futuro, os lo vamos a contar. Fronteras del futuro. ¿Y quién os lo va a contar? Por supuesto él, Javier Sabiano. Muy buenos, ¿qué tal? Hola, codirectores, ¿cómo estáis? El rockero, cascaulero. ¿Qué tal? Eso <risa> digo yo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Pues aquí estamos todos, ya estamos todos entonces. Claro.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 Eh, se sí, ceden claro. cosas eh, que las grandes eh, empresas eh, de Internet aprovechan porque, evidentemente, la sociedad se eh, la... eh, quiere un poquito seguridad y entonces se cede de cosas. Por bueno. lo tanto, aunque pase eso, luego viene un, un hecho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 propietarios, por así decirlo, de la red. Y que las empresas de contenidos simplemente eso viertan los, los contenidos a esta a esta red por una forma eh, pagarían, por así decirlo, un, unos eh, eh, valores criptográficos eh, virtuales, como ocurre ahora con el Bitcoin y con estas, estas eh, otras eh, eh, monedas.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 ...se han incorporado en los últimos años eh, grandes, eh, grandes masas de, de fuerza de trabajo asalariado... ...como te decía, en China, en Bangladesh, en distintos, en México eh, eh, o en Birmania... ...en distintos países donde es extremadamente baja. Ahora, con respecto a lo que, a lo que me decide si peligran las condiciones de trabajo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 el neoliberalismo, ¿no? Paula Bache, es un placer, como siempre, hablar contigo, conocer y, y aprender. Y un placer que estés aquí en los Rosados Vientos. Muchas gracias, Paula. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Con ¿eh? gusto y la rosa de los vientos se vuelve el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada a las 12 en la comunidad canaria quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio que da mucha información, muchas eh, noticias, mucho entretenimiento, muchos eh, programas de tenis que estar aquí y la rosa de los vientos insistimos se vuelve el próximo sábado gracias